Bueno, tú sabes que en estos días, nos había quedado algo enganchado de, de la semana pasada, eh, en estos días se estuvo se publicaron datos de la economía nacional, concretamente comercio exterior de marzo del año 21, exportaciones del mes de marzo pasado, y en el día de ayer se publicaron los resultados de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística sobre trabajo, Eh, para el mes de febrero, comparándolo un poco con enero y algunos datos un poco interesantes ahí y vamos a arrancar si te parece con lo Dale, primero marzo sí. del 21 eh, marcó un nuevo mes de crecimiento de las exportaciones uruguayas es, hay que tomarlo un poco con pinzas en cuanto a los valores porque recordemos y vamos a ver este un poco cuando redondemos el tema que marzo del año 2020 es eh, el segundo mes o casi tercer mes que da de impacto de lleno la pandemia a nivel internacional y con los principales clientes nuestros, más que nada el principal cliente de exportación nuestro es China, que había reducido significativamente las exportaciones. Bueno, lo que estamos viendo en este año es que se está revirtiendo un poco esas cifras. Concretamente en el marzo del 21 se exportaron 843 millones de dólares incluyendo zonas francas, un 25 y medio% más que el año pasado. Y en el trimestre estamos en el 19,3% más que el año pasado, volviendo a situaciones un poco más normales, las que teníamos en el año eh, 2019. Es el cuarto mes de aumento, el aumento es cada vez más importante, y bueno, y es de esperar que en los próximos meses se mantenga esta, esta situación. Cuando uno empieza a mirar los rubros que crecieron, y quizás que llame más la atención, hay dos cosas que llaman la atención, en, en primer lugar que aumentó fuertemente, un 46%, perdón, un, un, este, un, en una medida muy importante la madera y derivados, el 46% fue a China y eh, corresponde a, a un crecimiento bastante poco usual, ¿verdad? Nosotros realmente, más que rolos de madera, lo que se exporta es celulosa. Bueno, en este caso eh, fue, carne, fue madera cruda, bruta y derivados y no tanto celulosa. El segundo rubro, y este sí ya es tradicional nuestro, en la carne y bovinas, se exportaron 210 millones de dólares, un 25% más, más del 50%, el 54% de esos 210 fueron a China, y ahí tenemos un poco la explicación del aumento fuerte que hubo en el mes de marzo eh, con respecto al año 2020. China despertó, empezó a comprar eh, fuerte como lo hacía eh, años anteriores. El tercer rubro fue pasta de celulosa, 109 millones, interesante también lácteo 55 millones, fue un 20% más que el año pasado. En el caso de la celulosa también, durante todo el año 2020 cayó la exportación de valores de celulosa. En este año, en los eh, meses que tenemos registrados, ha habido aumentos importantes. El que cayó a valores muy bajos fue soja, que era otro de los rubros clave de nuestro país, eh, solo 18 millones de dólares, bastante menos de lo que se exportó en años anteriores. Y si vamos a los destinos, Y acá tenemos un poco el razonamiento que hablábamos, el 34% del total de esos 843 millones este fueron a China, que es el principal cliente de lo que estamos exportando el año pasado, eran solo eh, son 222 millones, el doble de lo que se exportó el año pasado. Brasil pasa al segundo lugar con 121 millones de dólares. 18% del total de las exportaciones. El tercer destino es la Unión Europea, con 82 millones, un 12%. Y Estados Unidos finalmente, en cuarto lugar, pasa con el 7,3%, 49 millones de dólares. Entre estos cuatro, se llevan el 70% de las exportaciones de nuestro país. Fíjense en ustedes, Argentina, en cuanto a bienes, está muy lejos del top eh, 3, ¿verdad? O sea, está muy lejos del podio de destinos. Eh, también decíamos ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de desempleo de febrero del año de 2021 tenemos 198.000 personas que han buscado empleo en ese mes y no han encontrado un 11,1% a la tasa de desempleo un poco mayor a la que teníamos en enero en términos geográficos no hay grandes cambios en Montevideo el desempleo es el 10,8% en el interior el 11,3% si sí son más mujeres ¿Qué hombres son los desempleados? 12,5 en mujeres, 8,9 en hombres. Más adelante, el Instituto de Estadística detalla un poco más el mercado y aporta algunos datos interesantes. Por ejemplo, uno de los datos que aporta es qué tanto de los ocupados están trabajando desde su casa en el teletrabajo. Bueno, los valores no son significativamente distintos a los que teníamos a mitad del año pasado, en agosto del año 2020. Solo el 11% se encuentran en esta eh, situación. Repito, un valor que es muy similar al que teníamos a mediados del año pasado cuando la pandemia era sensiblemente menos furiosa de la que estamos viendo en este momento. También aporta el dato que todos los meses este, refrendamos, que es el de ocupados ausentes, o sea, todas aquellas personas que están trabajando se encuentran dentro de los empleados, de los ocupados, pero de alguna manera mantienen una relación anómala, o sea, no están desarrollando su tarea cabalmente como lo hace un ocupado pleno. Bueno, el 10% se encuentran en esa situación y de cada 10 de ellos, el 7% de, de 7 puntos de esos 10, se encuentran en, en carácter de licencia. O sea, no se los ha despedido, se les ha dado la licencia correspondiente y... Eh, mantienen una relación funcional, pero no es 100% efectiva. Comparando enero con febrero, hay algunos datos que aporta el Instituto de Estadística que son interesantes. Por ejemplo, los ocupados ausentes que había en enero, el 32,7% se mantienen en febrero. Casi el 65% pasan a ser ocupados. O sea, esa línea de relacionamiento que tenían se fortalece y solo el 1,9% son despedidos y se encuentran desempleados. O sea, el tramo ese del limbo de ocupados ausentes está dando bastantes resultados positivos para evitar que haya un incremento fuerte de la tasa de desempleo. Está conteniendo bastante eh, a la tasa de desempleo. No es la situación ideal, pero tampoco es la peor de todas. Y finalmente, de los que tenían trabajo en enero, el 91,5% se mantiene en eh, trabajando, mientras que el 5% pasan a ese limbo de eh, ocupados ausentes y un 1,7% pasa a eh, desempleados. Si analizamos las cifras crudas y brutas para entender mejor, tenemos que casi un millón y medio, un millón seiscientos mil hay ocupados en nuestro país, 198 mil están desempleados y 159.000 están ocupados ausentes. Felizmente, daría la impresión que esos 159.400 que están ocupados ausentes, el grueso por lo menos no pasa a nivel de desocupado, que es la situación más complicada. En definitiva, el mercado de trabajo no es que esté bien, pero por lo menos no estamos en el peor de los mundos, que hubiese implicado que toda esta gente que tiene cierta debilidad termine en la en el desempleo crudo y cruel, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, esto fue el mes de febrero, vamos a ver qué pasa en marzo y abril, que creo que cuando vamos a ver la situación un poquito más eh, cruda, la realidad, porque nos va a dar de lleno la mala temporada y la recaída en este en el caso de en los incrementos de los casos de eh, contagios y de parálisis de algunas actividades que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Esperemos qué pasa eso, lo veremos probablemente en los próximos 20 o 30 días. Mauro, vos sabes que lo de los ocupados ausentes no me quedó tan claro sabes ¿tiene relación con el teletrabajo o no? No, no exactamente el ocupado ausente es aquel que no está trabajando plenamente por algún motivo, el motivo fundamental cuando una empresa se encuentra con alguna dificultad Lo, lo, lógico, bah, lo lógico, no, lo más fuerte sería despedir al trabajador. Y ahí sería un desempleado común y corriente tradicional. Sí. Pero hoy en día hay una serie de instrumentos que le permite al empleador, a la empresa, mantener todavía algún tipo de vínculo con el trabajador sin tener que despedirlo. Toda esa gama son ocupados ausentes. Por ejemplo, le adelanto la licencia. Esa es una posibilidad. Sí. En lugar de despedirlo, no tengo trabajo, pero bueno, espero un poco más. ...le adelanto la licencia... ...se toma la licencia en este mes... ...cuando en realidad normalmente se la tomaba en junio julio... ...por ejemplo, claro, habitualmente... Claro. ...ese es un ocupado ausente... ...el otro es el que está con seguro de desempleo... ...o desempleo parcial... ...pero todavía no está despedido... Claro. ...ese también es un ocupado ausente... ...el tercer... ...la tercera categoría que podemos incluir... ...es aquel que habitualmente trabajaba ocho horas... ...bueno, en realidad vamos a buscar la forma... ...de que trabajes un poco menos... ...porque no tenemos trabajo pero aún así yo quiero mantener la relación laboral contigo no te quiero despedir porque tengo esperanzas en el mediano plazo pueda retomarte plenamente. O Estos que... son todos los que se encuentran en esta categoría, Jorge. O, o que de repente en vez de trabajar todos los de la semana, trabaje viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, efectivamente. No es alguien que está desempleado plenamente, pero tampoco está ocupado plenamente. Por eso yo los llamo que están en una especie de limbo, ¿verdad? Entre uh -huh. una cosa y la otra. La buena noticia que tenemos en febrero es que, el 30 y el perdón, el 64% retomaron de los que estaban en enero, ¿verdad? Retomaron la actividad normal. Eso es una buena noticia porque lo horrible hubiese sido que fueran despedidos plenamente. Este eh, por ejemplo, alguien se tomó la licencia en enero y bueno, y en febrero se le retomó. ¿Quiere decir que esto va a ser eterno? No, pero por lo menos no es tan malo como hubiese sido aquello de Te despido porque no te puedo retomar en el mes de febrero. Fueron relativamente pocos los que entraron en esa categoría. Está claro. Otra de las preguntas. Cuando hablas de la exportación de madera, sí, ¿Sí? Eh, ¿tenemos que pensar necesariamente que ese rubro y esas exportaciones la genera UPM? No sabemos porque no tenemos el dato de quién fue el exportador. Probablemente no. Porque el destino fundamental fue China y UPM, el principal destino que tiene es Europa. Acá tenemos una serie de productores que, por motivos que desconocemos, en lugar de estar procesando la madera, la está mandando cruda a China. Mm. Entonces es muy factible que no sea UPM. Bien. Y en lo que tiene que ver con, con la, la cosecha del, del año pasado, mm -hmm. eh, básicamente, que es la que se refleja, supongo, en esos números de enero, ¿no? Eh, cosecha de del agro dice esto de agricultura sí sí, sí. <risa> ay, ay, ¿Ay? Que, que, que descendió por lo que dijiste descendió la exportación Sí, descendió la soja y aumentó el trigo. Eh, esa es una, una una característica que no era habitual. Nosotros teníamos fuertes exportaciones de soja, de soja que había sustituido sí. ahí está. Y en enero lo que tuvimos eh, perdón, en marzo lo que tuvimos es una reversión completa, un aumento fuerte del trigo, que era casi insignificante, y una no. caída fuerte de la soja. Esa, esa fue la el combo que tuvimos en el mes de marzo que, bueno, habrá que ver si se mantiene en el tiempo. Puede ser también que la soja tenga que ver con la sequía, ¿no? Probablemente sí, que haya un problema de sequía o quizá los rendimientos del trigo terminaron siendo Superando, más rentables seguro, ¿no? que los de las soja. Seguro. Bárbaro, Mauro, gracias. Interesante todo. Bueno, nos muchas nos gracias a ustedes y buena semana para, semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao frecuencia abierta